No sé qué entusiasmo tienen de Cataca Fundación. No sé qué entusiasmo tienen de Cataca Fundación. Lo que se creen las mujeres de es que la plata está montón. Lo que se creen las mujeres de es que la plata está montón. ¿Cómo te parece nuestro Machao? Fundación Santa Marta ya son todos los movimientos. Fundación y Santa Marta ya son todos los movimientos. el pavimento y se divierten las muchachas. Vallenato Vallenato te engahuicha, Valle, pues Vallenato Vallenato tenga Vallenato Vallenato pues. La gente y que La te puede que otra vez. La gente dice que Juancho te puede cantar otra vez.